Fronteras del futuro El mañana, el día del mañana, las fronteras del futuro con Javier Sabiano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, hello, hello. Catalina la Grande, la Grande, eh Nos Hombre, ha llevado tres capítulos. Tres subidas. capítulos. Y porque, ya, y porque resumido. Era, era <ríe> interminable <ríe> esta mujer. Y por qué resumido. Que si te no, llevo a contar, vamos. No palmaba nunca, ¿no? <ríe> <ríe> Catalina la Grande. En Navidad es tensísima. <ríe> en el 2050 o cuando sea, el combustible, la gasolina, la gasolina para los aviones, la gasolina para los coches, estará hecha, si esto se confirma, de aire. Ahí Tú lo has dicho que no cuando sea, porque nadie sabe para cuándo. <risa> claro. se para cuando. Bueno, esto es una propuesta que ha hecho una empresa eh, holandesa, que reside allí en el aeropuerto de Rotterdam, en el que lo que pretenden es extraer un combustible de aire, de, del propio aire. Y este combustible no es nada más y nada menos que reutilizar el CO2 que ya hay en la atmósfera que hay en el propio aire ¿no? lo que ocurre es que no hay, hay controversia hay controversia, unos en su padre y otros en su madre porque mmm, unos dicen que aunque la tecnología actual mmm, todavía deja mucho que desear y están en ello, han hecho algunas eh, pequeños avances pero no da el resultado que esperan, con lo cual como tú muy bien dices, se supone que en un futuro, pues a lo mejor Mm, eh, sobre todo los aviones, ¿no? Uh -huh. que son los que más eh... Me, eh, ...huella dejan en este... ...en, ese, en este sentido... Eh, se dicen que los com, el combustible... ...de los aviones es de lo, de lo más contaminado... ...claro, es, eh, eh, deja una huella... ...pues mira, entre el 3 y el 5%... ...de las emisiones globales de CO2... ...corresponden a los... ...al, al, a, al combustible... ...aeronáutico, ¿no? ...y además son emisiones que van creciendo... ...y por ello, por ejemplo, la... la ...IATA, que es la Asociación Internacional... ...de Transporte Aéreo, quiere detener... ...este, este crecimiento... Y Y se ha propuesto eh, reducir un c el 50% de las emisiones de aquí al 2050. ¿no? Y por ello están explorando diferentes eh, formas y, y, eh, para sustituir el combustible fósil. ¿no? Lo que ocurre que a día de hoy el combustible fósil... Para, este, para, claro, para mover tantísimos kilos y en el aire eh, es el, el combustible a día de hoy más eh, asequible y más barato. Y por ello a día de hoy pues eso no tiene sentido. Pero sigue, de momento también. sí, claro, claro. Bueno, no, eh, a nivel de aviones es el único que existe ahora, sobre todo a nivel comercial. Sí, pero se que están las intentando alternativas Las en... alternativas no, no hay. Eh, a, a día de ahora no existen. Eh, no no existen. existen, no hay, pero puede haberlas. Puede lo haber, que pasa es que no interesa al mercado, al sistema. No, son hay de que... momento. Esto son muy complicadas Sí es cierto que, aparte de esta iniciativa, que eh, eh, fundamentalmente lo que, lo que consiste es en eh, separar el hidrógeno y el oxígeno presentes en el agua que hay en uh -huh. la atmósfera, en, en, en, en el aire, vamos, eh, separan ese agua y ese oxígeno, el, el hidrógeno se combina con el CO2 que... Previamente este sistema ha capturado de la, de la atmósfera y forma un gas sintético que es eh, el que se puede usar para, o podría usarse, eh, eh, como combustible, combustible de estos aviones. Claro, Contado así sintéticamente, tan, parece relativamente fácil, pero la tecnología que hay hoy día para realizar esta función eh, todavía está en sus inicios. Es muy complejo y, sobre todo, muy costoso. Por eso, eh, en es un poquito una, inviable de momento. unos pocos años, va a ser esta tecnología inviable. Si sí es cierto que hay otras empresas que lo que están haciendo es eh, experimentar y, y, y hacer pruebas con eh, eh, con electricidad sustituir el aire el, el combustible fósil actual de los aviones por eh, energía eléctrica pero de momento también es algo que nadie en los próximos 10 años va a ser inviable sobre todo llevarlo al plano comercial uh -huh. no al plano eh, que si sí se podrán hacer pruebas o aviones eh, determinado tipo de aviones que puedan usar estos combustibles, pero el avión comercial que es el que, el, el, el que más huella deja en la atmósfera eh, la, la contaminación que produce pues eh, estas dos opciones que parece que son las que más pudieran eh, ser viables de cara a, a un futuro pues eh, a día de hoy eh, se prevé o, o, o, o se que están bastante, bastante, bastante lejos. De lo todas es... formas, son muy optimistas eh, los dueños de las empresas. Eh, la gente que quieren poner un precombustible de ese estilo, ya en marcha, empezar con este trabajo, con este proyecto, muy prontito, en el 2021. Sí, el pues lo proyecto, pretenden. Empe sí. Quieren empezar a... Quieren empezar, claro. ¿No? Y que además también siempre cuando los inicios de los prototipos todo como aparte de caro, muy grande. Muy grande Pero luego claro. es cierto que según claro, ahí, hay demanda es, se va claro. reduciendo. Vamos a ver, una, eh, ellos ya tienen una planta piloto. La planta piloto produce eh, mil litros de este combustible al día de, de, de este tipo de energía renovable. Eh, mil litros eh, de este para, para hacer volar, por ejemplo, eh, estos mil litros que, que esta planta produce al día es lo que consumiría un, un 747 en cinco minutos. Es decir, que... A día de hoy, de, para de aquí al 2021, bueno, está muy bonito decirlo, pero va a ser completamente bien, bien, pero no irrealizable, ¿no? Eh, lo que ellos están haciendo es mmm, eh, capt eh, capturar también CO2, no solo de la atmósfera del aire, en el, que, eh, el CO2 que hay en, en, en el aire, sino... Eh, mmm, plantar, o plantas el CO2 que producen las plantas lógicamente, uh -huh. y ellos lo, lo están capturando eh, con plantación, plantaciones que han realizado de caña de azúcar eh, pasto en general, de aceite de palma y hasta de, de excremento de animales, ¿no? del CO2 que emiten los excrementos de los animales, pero claro para capturar la cantidad necesaria para poder eh, desplazar un eh, cachalote de estos del aire ¿no? Un, un, un, un avión con tantísimas toneladas de peso, pues eh, Se necesita muchísima producción. Imagínate si encima hay tantísimos aviones como eh, la saturación de vuelos que hay a día de hoy. ¿no? En, pues la contaminación en el... que hay, que claro. se cojan todo el CO2 que quieran. El problema es poder eh, ese, ese CO2 eh, convertirlo junto por el, el, el sistema que hemos dicho antes, eh, combinarlo con, eh, esta sepa, con este hidrógeno separado del agua que hay en la atmósfera para producir tantísimo... Eh, eh, Eh, el gas este que quieren producir ¿no? y, y de momento pues las cantidades son ínfimas sí, eh, sí es cierto que lo han producido pero las cantidades que producen son tan ínfimas que a día de hoy está bastante lejano el poder producirlas hay eh, eh, eh, ya empresas que emplean biocombustible por ejemplo la aerolínea de escandinava SAS ya está empleando biocombustible en vuelos internos, en vuelos uh -huh. dentro del de, de país y lo que pretenden con ello es reducir el 25% de las emisiones en la próxima década ¿no? KLM eh, lo que está haciendo es algo más mmm, eh, yo creo más real ¿no? que es un poco eh, y a, a lo que se debería atender, es decir, reducir vuelos eh, hay vuelos de poco alcance relativamente de lo que las compañías llaman de, de, de, de medio o corto alcance, que se podrían sustituir, que es lo que está intentando está intentando eh, llevar a cabo la compañía KLM, eh, eh, está sugiriendo que no se realizan estos vuelos eh, cortos y se empleen eh, eh, el tren, por ejemplo, o incluso gente que pueda suprimir esos desplazamientos eh, para realizar los trámites que tenga que, que realizar por medio de, de ese vuelo por medio de videollamadas es decir las famosas reuniones de empresas que no se qué. quieren quitar el muerto encima bueno se quieren, eh, ¿Quieren no, reducir. hablando o sea es viéndolo una forma de justificar desde de, de, los recortes no Vamos bueno sí, los recortes desde fuera de somos muy buenos, de, ¿no? desde fuera se puede ver como eh digo coño pues esta gente va en contra de su propio negocio ¿no? Claro, bueno no. quiero decir a lo mejor detrás de todo eso también hay una política de ajustes no creo que vayan a, a perder claro, eh ¿no? blanqueada es una bueno, forma sí, de blanquear los recortes bueno claro. pues hay otra compañía que está si sí reside en, en el mismo en, en, en los Países Bajos en eh, Transavia que es una compañía de, de bajo coste eh, holandesa que lo que ha empezado es a pesar a los pasajeros Qué <ríe> y entonces el objetivo es pesar a los pasajeros en el aeropuerto y de y Sandoven para ajustar el combustible bueno, que tienen que cargar y reducir así a las emisiones hace de nada Haciendo ha habido 2, un ¿no? accidente terrible de una avioneta, sí, no eh, sé cuántos 5 o 7 de la tripulación, porque de, no había combustible sí, de Vigo a, a, a Ucrania, me parece, una, una, semana, ha sido vamos, alucinante y bueno, pues esta compañía lo que decía es que te pesa sí, <ríe> y entonces en ese momento calculan pero imagínate que tienen mal el peso Bueno, pues y la lía en parda yo no sé cómo bueno, ya, ya sabéis si, si viajáis en Transavia sí, para no quedaros sí, sin, claro, sí, siempre, sí, siempre sí, decir que pesáis un poquito, ver, un poquito un cien, poquito menos o un, cien, sí. ¿Un, un cien, poquito cien, más o no, un poquito más para ah, que recruches claro, más claro, combustible vale, vale, para que no, no ajusten que siempre 100 kilos más hay hasta que hacer como la paella